Estamos charlando, abandonó el mate, amigo, ¿no? ¿O usted ya todavía no, no sirve el mate? ¿Sirve o no sirve? No, sí, está acá el mate. <risa> Llegó en bienvenida. Muchas Oua. gracias. ¿Eh? Tanto tiempo. Tiempo, dos años ya. Y, eh, no te pregunté, ¿cómo se <risa> amigo... Gabriel. Gabriel, bienvenido también. Gracias. ¿Vos sos de Ferenópolis? No. no. Yo nací en, en Uruguayana, Ajá. que es ahí, frontera con, con Argentina, paso de los libres. Claro, sí y, Pero ahora hace como 3 años que vivimos ahí en Florianópolis sí. Y ahora los trajo por acá al destino de la suerte la posibilidad Y contaban de a la música y a la tanda Que bueno, ustedes tra eh, trabajan, viven y realizan cocina vegana uh -huh. Uh -huh. Sí ¿Cómo me puede sintetizar para aquel que no sabe que es vegano uh -huh. o vegana? Y el veganismo es eh, más que nada... No utilizar nada de origen animal en, en la comida, en, en, en su vida, ¿no? En la vida diaria, nada de origen animal. Nada claro, origen animal. su vestimenta la ropa, lo que se usa en el cuerpo, productos, crema, crema dental, todo eso no usan, ¿no? Uh -huh. Y nosotros estamos con, con el tema de la comida, trabajamos con la alimentación que no utilizamos nada de origen animal. Y fue todo un aprendizaje, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Ser creativo dentro de todo claro. eso? Porque te, te, te, te acota, o sea... Uy, sí, sí, esa es la onda, así que, que, que nos enganchó gusta. así, ¿no? De, de buscar alternativas que, que, que nos despierten la creatividad también, ¿no? Porque estamos siempre buscando maneras de... de ...de hacer cosas solamente con, con vegetales, ¿no? Entonces, ponerle que, con una zanahoria podemos hacer una banda de cosas, ¿no? No solamente una ensalada, como, como comúnmente se, se utiliza claro. una zanahoria, claro. ¿no? Se puede hacer una mayonesa, se puede hacer, no sé, un puré... ¿Una mayonesa de zanahoria? Sí, sí. una salsa... Y bueno, y así se puede hacer... Millones vas poniendo, vas, vas poniendo y vas aprendiendo más cosas, más cosas... ...y la comida va saliendo muy rica... Y está bueno, vas sintiendo muchas diferencias en tu, en tu bienestar así también, ¿no? Cam, ¿es más posible en países tropicales o en cualquier parte del mundo? Digo por la cantidad de frutas y de variedades que uno tiene, viste que acá es como más limitado eso. Sí, es limitado y a la vez tiene un montón de riquezas que, que allá en otros países no tiene. Por ejemplo, acá Ajá. tenemos muchos cítricos, allá no hay. Ah, acá tenemos muchas, no sé, hay más posibilidades capaz de... No sé, los zapallos, el, el choclo, son muy muy ah, diferentes así allá. Creo que acá tiene sus, sus riquezas, como allá también tiene sus riquezas en, en cuestiones vegetales, en cuestiones se puede... Acá, por ejemplo, tiene muchos frutos secos, que allá, por ejemplo, no hay, y uh -huh. es muy caro. Entonces, acá, cada país tiene su... ¿no? Cada sector, cada región tiene sus su, su riquezas, que da la, la mapu, ¿no? Entonces creo que, que es posible, es posible. Eso es lo que venimos en realidad a mostrar, ¿no? Que, que con las cosas que uno tiene, no necesita no es necesario comprar nada exótico para tener una alimentación buena, uh -huh. para tener una alimentación diferente. La alimentación, en, en realidad nosotros no venimos a veganizar a nadie, ¿sí? la, la realidad es que nosotros venimos a mostrar nuestra experiencia y a contar que, ¿no? ¿Cómo, cómo sería... Bueno, pensar en una alimentación consciente, eso es lo que nos gusta más, una palabra así, Bien. ¿no? De cómo somos conscientes en la comida que nos que comemos, que es lo fundamental, ¿no? La alimentación es la, es la rama principal de todas las de toda la civilización, de toda la humanidad, porque sin alimentación, ¿no? Tanto el agua, la comida, entonces la alimentación consciente, ¿qué estamos comiendo? Lo llevaste ya a la feria municipal? Estuvieron viendo alguna ahí? No, no. No, ¿Dónde fue? no. igual fue alguna verdulería ahí a pistear que hay todo, fuimos, sí. Estuvimos, fuimos, estuvimos viendo, estamos viendo también, vamos algo de granos, de legumbres. Mira. Eh, está muy caro. Claro. <risa> Pero está está está como en todo todo el mundo, creo uh -huh. eh, así que bueno, la idea igual es como por ejemplo, nos, nos que hablábamos, estábamos hablando hace poquito que no, a veces dice no pero es muy caro ser vegano o sea, es muy caro ser vegetariano cuánto es un kilo de carne por ejemplo no? un kilo de carne no 200 tengo, pesos. 200 pesos con 200 pesos te puedes comprar un montón de verduras y además te puedes comprar no sé la idea es enseñar a esta gente no a, la, a los que van a ir al curso que vamos a hacer ahora eh, garbanzos lentejas ¿no? claro, Todo eso que también puedes comprar y te rinde un montón un kilo de lentejas te rinde aproximadamente 15 15 almuerzos así Ah, oh, mira entonces yeah. es, es un montón ¿no? que, que que rinde entonces capaz que la diferencia es la, es la misma si no tiene diferencia un precio y otro son sus cosas diferentes son decisiones eh, decías eh, un taller vamos a ir contando el taller cuándo va a ser el taller va a ser este viernes 22 de, de junio a las empiezas a, a las 15 horas y va hasta las 8 aproximadamente son 5 horas un taller intensivo de de cocina vegana eh, es en Bernal 83 que es una cocina que nos prestaron la de unos que hacen vianda acá que se llama Lagur Mendiz el ahí ellos nos prestaron la cocina se ofrecieron a prestarnos <coughs> su cocina eh, ellos tienen también una, una alimentación diferente también hacen unas viandas diferentes ah. así que a ellos les interesó nuestra propuesta de venir a hacer una un, un taller diferente ¿no? que se venía dando de alimentación saludable Así que ellos nos ofrecieron el espacio así que vamos a estar ahí es bernal 83 es una casita una cocina muy linda también por dónde se puede contactar a alguien que quiera aprender esto de la cocina vegana eh, tenemos un número que es 15 47 43 49 ahí Bien. pueden tenemos inscripciones eh, los cupos son limitados porque el lugar es no, no es, es reducido de no es abierto al, para todo el mundo porque ¿no? tenemos un espacio limitado sí y... 47 43 49, 49. Eh, 47 43 49 Bien fácil. Eh, vegano y orgánico eh, es necesario o el vegano por ahí este digo porque viste que está todo lo, de, lo que le van metiendo para eh. que han, los productos naturales sí. sobrevivan uh -huh. y en realidad hay otros que hacen de otra manera el cultivo uh -huh. este... y está dif está difícil ser comer orgánico no está difícil en este en este mundo capitalista uh -huh. está muy difícil hasta para los mismos productores es difícil hacer orgánicos ¿no? pero la idea es esto de comer alimentación consciente de que de dónde viene lo que comemos ¿no? y si puede ser orgánico mucho mejor claro. y si podemos apoyar a productores independientes autónomos mucho mejor no eh, a veces dicen no pero es muy caro también no el tema del, del precio es es, muy, es, es complicado para nosotros, ¿no?, que vivimos con, el, con, con la plata justa. Claro. Pero también trae beneficios a largo plazo. Comer diferente, comer orgánico, comprar lo que, lo que produce capaz que el vecino. Entonces, es difícil encontrar orgánicos, pero no hay posible también. No hay panificación en el vegano, ¿no?, ¿o sí? ¿Hay panificación? Sí, también. Digo. Nosotros hacemos panes también, hacemos torta, tarta. tarta la idea de va a un poquito de todo el viernes, digamos, va a, va a poquito, de... ah, Vamos bien. a hacer unas leches vegetales. Vamos a llevar pan para, para comer con ah, un... la leche, no solamente la de la vaca. No solo. No. Dale, la mamá, la madre. Muy bien. <risa> y, y se puede hacer. Y se, se puede, puede hacer. hacer. Sí, nosotros ahí vamos a hacer con tres finilla. tipos de leche. Vamos a hacer una leche con, con coco, una leche con almendras y una de arroz. Y una de arroz. Y ahí a partir de esas tres leches vamos a hacer otras distintas preparaciones, como un postre con la leche de arroz, vamos a hacer un un, un plato principal digamos con la leche de, de coco, que allá además sale muy re barato, un gano, claro, no. claro, acá. Eh, claro. Yo por el ejemplo, coco, ¿no? eh. allá se compra un coco, un coco seco y sale Como tres reales y hace un litro de, de leche de coco. Claro. claro. Acá es acá es un poquito más caro, pero también rinde muchísimo. Claro, el tema es, es que rinde. Un 100 gramos de coco rinde para casi, no sé, un... No sé medio, litro. Es, medio litro de leche todo esto lo fueron aprendiendo ahí en el trabajo en el Todos diario vivo, ustedes de, de, de hay de que de, contar de, que están escuchando trabajan todo el día haciendo comida sí. Sí, sí. Eh, la idea es adaptar por ejemplo a veces nosotros tenemos también cardápios a veces temáticos, no de países diferentes, de México, de Argentina hemos hecho, eh, y la idea es al tomar esas comidas típicas por ejemplo un locro y hacerlo vegano no hacer, ta, en vez de botar un pedazo de, de chancho, botamos Algo que sea parecido, una berenjena, no sé, ¿no? Y ahí vamos veganizando la comida, digamos, dando esa, toda esa que lleva carne, eh, transformarlo en algo... Por ejemplo, la leche no la usamos, usamos leche de almendras, usamos leche de coco... El queso tampoco no tenemos entonces tratamos de hacer un queso de papa mira queso de papa queso de papa aunque no te parezca no, no, no, está eh, y además romper un gran mito no porque se habla muchas veces se descalifica al vegano y al vegetariano con que bueno no tiene todas las proteínas necesita suplantar y en realidad eso los mitos si el, mito, es, ¿no? es, sí, es que, el sí. tema es eh, la variedad de alimentos ¿no? que tenemos entonces la verdad nosotros no nos preocupamos tanto con ese cuestión de, de proteínas de Porque sabemos que si, si comes un, un poco de todo tenés todo lo que necesita tu cuerpo, ¿no? Para, para estar sano Entonces, las proteínas, los minerales Todo eso se encuentra en el arroz, en el poroto, en la lechuga, en la zanahoria En el, la leche de coco, la leche de almendra En el queso de papa sí. ¿La miel de abeja entra en el veganismo? No entra Sí, no dentro porque, porque el veganismo también es de cualquier cualquier cosa que tenga animal por ejemplo no sé también sé eh, ¿Sí? que sienten que es como una explotación a las eh, abejas? claro sí. sería porque eh, también por ejemplo ahí hay, sí, sí. hay, hay marcas no marcas conocidas que también experimentan animales también no está de no está adentro por eso los cosméticos no entran claro, muchos claro. cosméticos que prueban en animales que prueban en chimpancés, ¿no? Muchas, muchas marcas que uno ni piensa en qué, qué hacen y uno va investigando y va descubriendo claro. cosas aterradoras de, de cómo los animales son utilizados, ¿no? Sí, está bueno por lo menos cuestionarse, dice un poco, ¿no? No que, que bueno, te vas a poner a ser un, una persona exigente y que se yo, hincha pelota, ¿no? Eso <risa> es que, no, que no queremos también, ¿no? Claro. Queremos que, que la gente pueda darse cuenta de, de algunas cosas nomás, ¿no? Cuestionarse, ah, mira, eso se, se hace así, se, se maltrata sí. a algunos animales, y sí. mientras podremos hacer eso, que es más sano, que, que se yo, algo que, que hace el vecino, una crema, ¿no? Solamente con, con vegetales, con aceite, claro. con... Sí, sí. Y... No sé acá pero allá en suenóple está una movida bastante grande así con ese tema de la gente hace muchas cosas en, en su casa sino tanto mm -hmm. crema productos de de, de, de, de, de belleza de belleza maquillaje hasta zapatos hacen ah, hay, una, hay una gama muy grande de, que, que redondea muchas cosas ¿no? entonces Ah, es un mundo descubrido. Bueno. Sí, es, ba es bastante interesante, ¿no? El viernes, reiteramos, El viernes, sí. en Bernal al... 83. Bernal al 83. La idea es que te comuniques antes. ¿Tiene un costo? Tiene un costo, está a 500, uh -huh. 500 pesos. También estamos abiertos a eso, sí, sabemos que está complicado. ...para nosotros también... ...y supongo que para todo el mundo... ...la o sea, idea es contactarse... Entonces, ...ahí pueden ver... Claro, ...la seguridad es todo... ...siempre tenemos un... ...además capaz que hay alguien... ...que está justo en una necesidad... Sí. ...porque le dijeron... Claro, ...mirá, sí. tenés que cambiar... ...tu hábito alimentario... Claro. ...está bueno... Uh -huh. ...acá viene bien para... ...todo se arregla... ...sí, sí... sí, sí. ...para poder... Eh. tiene solución en este... <risa> ...y la idea es eso... ...aprovechar que andan por acá... ...por unos días nomás... Eh, ...y... Eh, ...tanto Ligüen como Gabriel... Te reitero, ellos eh, hacen de esto Su vida cotidiana ahí, sí. Si alguno va a Friarón Anotas el teléfono van a sí, por sí. El cocinero en realidad es Gabriel no Él es cocinero, ya trabajó en varias él Es especializado Yo soy solo un, un asistente ayudante, Aprendí Estás más, claro, bien, más claro. yo sí, Claro, sí, empiezas a agarrar el estilo claro. claro. Pasa, muchas veces sí. Chicos, gracias por venir nuevamente Vamos sí, a estar reiterando 15-47-43-49 15, 43, 49 yes. Ahí este para comunicarse también eh, Aquellos que quieran Y quieran sacarse alguna duda Para lo que será el viernes en el curso Pero andan por acá Por ahí capaz que alguna consulta Algo también está bueno poder contactarse con ellos Muy, Gracias nuevamente gracias. Y gracias. Este, nos quedamos ahí En sintonía, música, de Rítmica Dale.